Hola, buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Bueno, contanos qué está pasando, cómo repercute en el Hospital Público Provincial Domingo Mercante esta suba de casos. Bueno, mirá, eh, antes que nada, eh, recordar que nosotros, como Comisión Gremial, de ATE, como lista negra, habíamos eh, largado un comunicado a la población anticipando que eh, las clases con presencialidad iba indefectiblemente a dar como resultado una nueva ola de casos, aumentando obviamente los contagios. Mm. O sea, es lo que estamos viendo hoy y es lo que está pasando frente a la apertura de las de las clases. Uh -huh. eh, mira, nosotros por lo pronto, si sí te puedo señalar, no con un número exacto, eh, veníamos con el sector de terapia intensiva, es el, el más sobrecargado frente a la situación del COVID-19, ...veñamos medianamente estable... ...con no un índice de ocupación... Eh, ...completo... Uh -huh. ...ayer por ejemplo... este volvimos a ...estamos con los casos... ...casi al límite de camas... Uh -huh. ...en ese sentido... Claro. Eh, eh, ...por parte del... ...del testeo que se hace... Eh, ...en el hospital... Sí. Eh, ...nosotros creemos... ...y tenemos que hacer la crítica... Eh, ...que no se está trabajando bien nosotros como comisión gremial entendemos que hay déficit en la falla eh, para hacer las tomas de las pruebas eh, por ese sector uh -huh. así que ahí eh, ese sería la entrada y la detección primera uh -huh. eh, temprana que tiene que hacer el hospital y está fallando qué pasa con la vacunación en el hospital mercante en con la vacunación COVID, el mercante es uno de los puntos de vacunación en nuestra región y nos llegó el rumor que estaba suspendida la vacunación en el hospital mira la... Ustedes saben bien que eh, el sistema de vacunación se hace a través de la página del ministerio uh -huh. ¿verdad? De la turnera, mira, sí. eh, lamentablemente eh, cuando nosotros detectamos que por ejemplo que había muchos compañeros que no podían ingresar a la página, como le está pasando la mayoría de la población fuimos a hablar con el sector eh, de profesionales que están a cargo de la campaña mm. logramos que el ministerio diera la posibilidad de abrir una página y que sea el personal anotado de ahí mismo del hospital mm -hmm. sí para obtener la primera o, y, y o la segunda dosis Pero, como eh, esto continuaba, eh, nosotros queríamos hacer el reclamo correspondiente en el Ministerio. Uh -huh. La verdad es que nos encontramos con respuestas evasivas de la dirección y también de este sector de profesionales. Uh -huh. en una nota que en realidad parece un chiste. Porque responder que el 80% del personal está vacunado y que el 20% está sin vacunar porque no quiso, porque no pudo, porque es lo mismo que nada. Uh -huh. este Así que la verdad es que en ese sentido nosotros estamos eh, muy disconformes. Uh -huh. Pero ¿el Hospital Mercante sigue siendo un punto de vacunación en José C. Sí, sí, sigue siendo un punto de vacunación, pero obviamente... Eh, La inmunización se hace, como te acabo de explicar, Daniel, uh -huh. en base a que si las personas tienen la suerte de poder ingresar a la página. Claro. Eh, de todas maneras, yo te quiero señalar algo, no todos los trabajadores nos hemos inmunizado ahí. Ayer mi compañero de hemoterapia uh -huh. tuvo que ir vacu a vacunarse al hospital de Anxio, por ejemplo. Uh -huh. O sea, trabajando en el hospital mercante tuvo que ir a otro hospital a aplicarse la vacuna. Sí. Así es, y sí sigue siendo un punto de referencia, quizás eh, hubo un par de días donde no se inmunizaron uh -huh. La razón no la sé, la razón no, no te puedo decir por qué no se inmunizó claro. ese día Fue una decisión de la dirección, digamos, del hospital Es que es, es muy, eso, ya te digo, eh, nos encontramos con respuestas evasivas O sea, ni, ni ustedes pueden saber por qué se suspendió claro mm. este también a nosotros nos extrañó también a nosotros nos extrañó eh, bueno eh, y con respecto al al a, a la inmunización quiere hacer un agregado que sí. es sumamente importante por ejemplo en el hospital de Arcade, eh civil la segunda dosis, uh -huh. que han, por eso te digo, hay compañeros donde se han tenido que ir a inmunizar a otro hospital, uh -huh. una compañera fue a inmunizarse, segunda dosis de Sputnik al hospital Arcade y le ofrecieron que pasado los eh, 21 o 28 días donde la inmunidad comienza la formación del anticuerpo, uh -huh. hacer una muestra sanguínea para ver la respuesta. Sí. Sí, eh, eso por ejemplo en la provincia entiendo que no se está haciendo y te comento esto porque un médico, terapista que trabaja en el hospital mercante se hizo la prueba sanguínea después de las dos dosis y le dio una formación de anticuerpos del 3% o sea, esto es preocupante yo no sé si depende de la respuesta inmunológica de cada individuo la verdad que a nosotros esto nos está preocupando porque todos sabemos que hay cepas nuevas que han mutado, no sabemos hasta qué punto van a afectar o no un grupo etario sí uh -huh. y esto realmente es preocupante sin duda es preocupante no solamente a nosotros como profesionales lo que te acabo de decir si el grupo etario que afecta Es, eh, los más jóvenes y no digamos los niños, es un desastre mm. es un desastre sanitario, que se lo debemos que se lo debemos a todos aquellos sectores políticos que han militado y que han estado exigiendo la presencialidad mm. Silvia quedamos aquí a disposición para seguir la situación del hospital, entonces en los últimos días la terapia está completa a de está completa prácticamente está completa, está llegando al Bien. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, compañeros, cuídense.